Bueno, vamos a dialogar un, un ratito, aunque sea, con Matías Longoni, periodista de Bichos de Campo, Radio Rivadavia. ¿Cómo estás, Matías? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo Bien, va? bien, acá estamos, en otro Palermo ya este, llegando a las finales. Sí, ¿No? en la inauguración oficial. Exactamente. Siempre, siempre nos reunimos todos aquí, está, <ríe> está bueno. Con, con la falta de la presencia de, de la parte de gobierno, ¿no? Una vez más, ya hace 10 años que, que falta el presidente y hace, calculo yo, desde 2006 que faltan hasta el incluso el secretario de Agricultura. Eh. Y bueno, ahí es triste, la verdad, porque porque Palermo, digo, más allá de, de, de observaciones puntuales que uno puede, puede hacer efectivamente reúne durante dos semanas a la gente del campo en medio la ciudad de Buenos Aires y, y entonces este que el estado que el pierda la chance de, de, de, de expresar su opinión aunque sea en contrario a los intereses del sector es, es, es triste porque muestra en realidad refleja una unas, una división artificial creada creada desde la política que somos incapaces luego de tantos años de resolver no Matías eh, el otro día fuiste homenajeado este justificadamente por la gente de la sociedad rural aquí en un cóctel que se realizó que siempre se homenajea a la, a, a la gente de empresa ¿qué sentiste con ese homenaje que te hicieron? la verdad que me, me sorprendió gratamente eh, primero porque no me lo esperaba eh, es cierto que hace años que, que estoy en esto pero hay hay trayectorias mucho más vastas que la mía uh -huh. pero me, me, me, me sorprendió porque eh, Creo que es un premio a, a, básicamente a, al trabajo de investigación y respecto de la Oficina Nacional de Control Agropecuario este que, que desarrollé básicamente desde Clarín todos estos tiempos mostrando casos concretos de corrupción mostrando lo mal que le hace una intervención dañina como la que ejecutaron Guillermo Moreno y Ricardo Chegaray al sector agropecuario, los productores. Bueno, eh, las pruebas saltan a la vista, el mercado del trigo está desarticulado, en carne hemos perdido 10 millones de vacas, este, en leche no crecemos, estamos estancados hace 10 años, digo... Eh yo eh, me, me alegró mucho el premio porque porque siempre es bueno que, que reconozcan el trabajo de uno eh, Y me, me sorprendió además porque fue la primera vez que se hace con un videíto Donde muchos colegas y dirigentes agropecuarios hablaban de mi tarea periodística La verdad, lo único que, que uno desea cuando es periodista es contar la verdad Y, y bueno, y si su trabajo es valorado, mejor todavía claro. Y eso empuja para seguir adelante, ¿no? Sí, sí, sí, claro que sí, hay muchas cosas que investigar. Bueno, la, la política agropecuaria es, es riquísima en, en, en términos periodísticos. Si uno se mete y escarba, va a encontrar no solo mugre, sino cosas buenas. Este, eh, ¿Por qué? Porque inevitablemente, por más que los políticos no lo quieran mirar, este sector es el que mueve la economía nacional. Hay 30.000 millones de dólares en exportaciones de productos agropecuarios. Eh, es mucha plata y, y, y ahí pueden aparecer no solo de todo calibre sino también eh, es la plata que le da de vida al interior del país sí, sí, sí. E incluso a la ciudad de Buenos Aires porque la soja nos está manteniendo todos entonces hacer periodismo en este sector es, es algo que que muchos desprecian este muchos otros periodistas desprecian prefieren qué sé yo, ir a ir a ver un partido de fútbol y relatarlo o este, o hablar de claro, política. Claro. pero claro. a ver los periodistas agropecuarios somos este seres muy especiales porque nos bancamos cúmulos de información muy importantes y finalmente claves y estratégicos para lo que sucede con todos los argentinos si una cosecha sale mal, este lo contamos nosotros y seguramente este mucho tiempo después los periodistas de, de sociedad contarán un, del crecimiento de la pobreza, del crecimiento de la delincuencia. O sea, si el campo anda bien, es cierto que anda mucho mejor el país. Hay, hay relaciones directas y, y contar eso, ese primer proceso, ese primer paso, es muy excitante como periodista. Claro. Eh, son muchas las paredes que te llevas por delante, ¿no? Para hacer el periodismo investigativo, sobre todo en este rubro, ¿no? Y sí, sobre todo además con un gobierno que no está comprometido ni a hablar ni a dialogar, que cree tener una verdad, digamos, construye un relato que para, bueno, para mí en muchos aspectos es absolutamente ficticio y mentiroso, es una construcción este muy linda desde lo publicitario, desde lo propagandístico. Te dicen Este, estamos interviniendo con el estado y recuperando la capacidad del estado pero yo veo un estado cada vez más desmembrado un ministerio de agricultura que lo digo que lo pasan a hacer los contra de secretaría de ministerio pero a su vez le sacan a toda la gente que sabe ponen gente que no sabe nada de política agropecuaria empezando por el ministro este entonces la verdad que es, es un relato ficticio mentiroso eh. Eh, nunca la política agropecuaria fue tan mala como en los últimos seis 7 años básicamente desde que moreno y otros personajes manejan este con una dosis de discrecionalidad grande este todo el, en el Estado. El Estado es, en realidad, una cosa que debería estar separada de los gobiernos, que debería ser intocable para los sucesivos gobiernos. El campo necesita políticas de Estado y para eso necesita un Estado este puro. Y, y por supuesto que hacer periodismo sobre este proceso de degradación del Estado agropecuario en los últimos años ha sido difícil, pero bueno, no nunca es posible si se quiere investigar. Por último, pregúntate cómo viviste esta exposición, una más. Eh, yo creo que tranquil, tranquilo, en términos de, de, de Palermo siempre es, es muy parecido a la del año anterior, siempre como que, bueno, justamente de eso se trata, de, de conserva un estilo este vinculado al sector agropecuario. Eh, digo, hay mucho candidato opositor dando sí, vueltas sí. por Palermo este año, eh, hay un clima como de, de, de optimismo respecto de un fin de ciclo de, en la política, veremos si se puede concretar, este eh, pero en ese sentido me parece que son unos meses preelectorales eh, con mucho movimiento, pero todos un poco empujando hacia el mismo lado, hacia a ver, ver cuándo termina esto, y si la presidenta Cristina Quisina tiene la suerte y el talento de ser reelegida, digamos también a ver cuándo terminan los estilos confrontativos, claro. me parece lo que se respira en Palermo claramente, Este, este año más que otros, es haber un, un, un espíritu de hastío y de cansancio al, al estilo con, de confrontación permanente. Eh, como que acá hay una necesidad de dar vuelta a la página y seguir para, para adelante, ¿no? Te agradezco mucho, te dejamos que sigas trabajando. Gracias, Matías. No, gracias a vos.